Sí, sí, sí, la verdad que como habíamos hablado la otra vez,、eh, son instancias bastante largas que ya se vienen, vienen sucediendo,、eh, desde asambleas, radio abierta, campo y bueno, ayer como bien decías, una gran movilización por las calles de Moreno con el acompañamiento de diferentes organizaciones, de, de organizaciones políticas, sociales, Eh, sí, también el sindicato ahí acompañando la situación y bueno, este, hicimos un corte en la autopista、eh, a rayos de, de s o l pero ahí bancando fuertemente. ¿Qué, eh, ¿Cuál es la situación? ¿Qué estado de, de situación tenemos hoy? Hoy, 14 de noviembre, siguiendo este tema hace rato, sabemos que hay un acuerdo, un acto de acuerdo firmado, un desconocimiento del de,、eh, intendente Festa,、eh, una cantidad de jornadas de lucha después de eso, un salario que incluso se puso en duda al inicio de este mes de noviembre y casi que intentaron desde la administración de Festa responsabilizar a ustedes, a las trabajadoras y trabajadores de la imposibilidad de r e c a u d a r para pagar. Y hoy, jueves 14, ¿en qué situación se encuentra? Y hoy seguimos en paro. El paro va a continuar hasta que no se dé el aumento. Así que estamos de paro al frente de la municipalidad、eh, eso, haciendo reclamo de este aumento salarial que, como bien dijiste, nos está negando y que fue acordado en mesas paritarias. La verdad, la situación de ayer fue, si bien fue un hecho político muy contundente. También nos genera un poco de desgaste porque Festa no se presentó a la interpelación, los concejales y las concejalas tampoco estuvieron, vinieron seis solamente y al no haber quórum no se pudo desarrollar la sesión. Así que estamos igualmente ahí en la calle y apostando a que el aumento se pueda dar. El paro va a continuar hasta que se dé el aumento, y pareciera ser que el intendente Festa está jugando a dejar correr los días hasta que llegue la nueva administración, pareciera, ¿no? Sí, sí, ese es el análisis que hacemos, que está bastante piloteando todo esto para no asumir la responsabilidad que le corresponde. Sí, el paro va a continuar, estamos avalados por los sindicatos, por el Ministerio de Trabajo. Así que seguiremos ahí en pie de lucha hasta tanto se dé el aumento. El día 12, el 11 se depositaron los salarios y el 12 ya se pudo cobrar por ventanilla o por cajero. Este pago es,、eh, evidentemente, sin este 7,5 que se había prometido. Sí, sí, cobramos el 12.、Eh, lo cierto es que la fecha más o menos aproximada de todos los meses son los 10. Ajá.、Uh -huh. Eso también generó bastante enojo entre los trabajadores y trabajadoras, más como decía, este discurso de que nos echaban la culpa a quienes estábamos parando frente de la MUNI.、Eh, se cobró, pero igualmente los ánimos no son, no son los mejores en los ámbitos de trabajo.